al péndulo, siente como pierdes el control sobre tu mente estás cayendo en estado de hipnosis como siempre en este punto del dial en el 107.4 Onda Marina Radio la emisora municipal de Fernán Núñez ahora también emitiendo para ti a través de la red en triple www.ondamarinaradio.com y en hipnotizate.blogspot.com Para comenzar con la sesión de hipnosis de hoy, lo vamos a hacer con una de las parejas más atractivas musicalmente hablando de la temporada. Algo que nadie esperaba y que se ha producido. Nacho Vegas vuelve a buscarse compañera. En este caso, Cristina Rosenbinge han grabado un EP con canciones estupendas, fantásticas como este Me he perdido. El EP lleva por título Verano Fatal. Con él te damos la bienvenida. Esto es Hipnosis. Traje beige. Miré hacia el suelo y me santigué, te encontré entre los escombros, y aún daba un muro en pie, te vi apoyada en él y creo que él eh, eh, lo hacías para no perder la fe, el Cristo en la pared, se encogió de hombros. Y tú con tu voz esa voz y tu pálida piel con el brillo en tu pelo del trigo con ese otro brillo que imagino tras tu abrigo pasaste estos últimos inviernos al calor de un infierno construido en el amor para acabar en demonio Ahora ya estás advertido, no te fieste un animal herido y que te iba diciendo yo, me he perdido. Lo intenté siete veces más. Quería ver lo que hay detrás de tu imperturbabilidad y abrir tu puerta de 43 candados. Te adiviné en tu balcón silbando una larguísima canción pensando si ¿Es esto lo correcto o no. Así que hice. Ya aparecía tu lado, lo sabes. Ahora ya estás advertido. No te fíes de un animal herido yo descúbrele Soy un experto cazador. Lo no has visto, es mi mundo de ruinas. Que hoy es puro, mañana está podrido y que te iba diciendo yo De los ritos fuiste tú, fuí yo sencillamente fue algo superior y añadiste si lo hacemos tonto mío pues hagámoslo como es debido y cómo es eso pregunté y tú me dijiste justamente así no y paraste. Me lo tengo prohibido y pido, yo protesté empapado y más que aturdido y ahora sí que sí que yo tal eh, EP de colaboración entre Nacho Vegas y Cristina Rosenvinge, auspiciado por la Biblia de la crítica musical de nuestro país, que es Rock Deluxe, y la segunda vez que encontramos a Nacho Vegas, además la segunda vez consecutiva, eh, que lo encontramos colaborando junto con otro músico. En este caso, un proyecto muy diferente al anterior, el que nos presentó junto a Enrique Bumburi, que era un proyecto extenso y en el que cada uno había aportado canciones de un modo independiente, en este caso parece que están mucho más eh, cohesionados Cristina y Nacho Vegas especialmente en esta primera canción que inaugura ese EP, una canción en la que eh, Nacho Vegas eh, hace un recorte y pega de, de canciones de, de Cristina, incluso se atreve a meter eso que ha perseguido Pues, y que pesa sobre, como una losa sobre la carrera de Cristina Rosenvinge, que es el Chas, y aparezco a tu lado. Un álbum muy recomendable, Verano Fatal, una colaboración de lujo entre dos rubiales de nuestro pop. Nacho Vegas, Cristina Rosenvinge. Vamos a continuar en Hipnosis Ahora, y lo vamos a hacer con un músico eh, sueco, aunque de origen argentino. No en vano, él se llama José González. Mm tipo que tiene una forma muy particular de tocar la guitarra. Se hizo muy popular con su anterior trabajo gracias a que una de sus canciones fue incluida como soporte sonoro de un anuncio de televisión, un anuncio de pelotas. Bueno, un anuncio en el que salían muchas pelotas de colores por la calle. Ahora lo encontramos con su nuevo trabajo y un trabajo que presenta con canciones como este How Long, Él es José González. How long were you Before you reach all your selfish goals Punchline, left punchline Beating us all José González y su forma hipnótica, repetitiva, como un mantra de tocar la guitarra. En su segundo trabajo, In Or Nature, se llama el álbum. El primero lo cogió un poco desprevenido, el éxito que tuvo con aquella canción, pues lo cogió un poco desprevenido, o sea, se ha tomado sus añitos para sacar este nuevo trabajo que sigue un poco la senda de, de aquel primer trabajo. Canciones como How Long que lo descubren, José González. Vamos a seguir con otro personaje que tiene una concepción muy particular también de la música. Zach Condon, un norteamericano, aunque mira al, a la parte centroeuropea a la hora de crear su música. Estamos hablando del proyecto musical llamado Beirut. The Flying Cup Club es como se llama su segundo trabajo. Un álbum que contiene canciones. ...como este que va a sonar por aquí de fondo... ...Guyamas Sonora... proyecto musical, este de Sac Condon realmente particular los norteamericanos suelen ser musicalmente muy ombliguistas, es raro encontrar a un tipo que se encuentra tan enamorado de la música europea de la música balcánica, realmente Beirut obviamente suena a Goran Bregovic eh, ya lo hacía con su primer trabajo, aquel Gulag Orquesta y en este segundo pues sigue manteniendo esos referentes musicales el álbum llamado Fly and Clap Cup y canciones como ese Guyama son sonora. Vamos con nuestro crooner favorito del momento, música de Relumblón desde Suecia, James Leckman En este caso totalmente enamorado escribiendo una postal, una postal a Nina. Sweet old man But it's hard for him to understand That you wanna love a woman Mean I can be your boyfriend If it puts an end to all this nonsense First time I see you in Berlin And you don't tell me anything Until outside your dad's apartment Try to focus on your eyes We're having dinner with your family now Keep a steady look at your left eyebrow If it's raised, it means yes If it's not, it means take a guess Hey, you stop kicking my legs I'm doing my best Can you pass the fix? Father puts on my record. He says, So tell me how you matter. Ah, uh, I get a little nervous and change the subject. I put my hand on some metal object. He jokes and tells me it's a lie detector. He takes out the booklet and starts reading. So I heard you're moving out next season, I say yeah, <laughs> New York is nice that time of year, almost as green as it is here, he says I thought you were moving to Sweden, oh, oh God, what have I done, I came to Berlin to have My eyes caught by a big crucifix Guess that's why he won't let you go His Catholic card is big and slow You know I'll do anything for love But Nina, what were you thinking of? But Nina, I can't be your boyfriend So you can stay with your girlfriend Your father's mailing me all the time He says he just wants to say hi I send back out of office all the replies Nina, I just want to check in Cause I think about you every second I'll send you this postcard just to say Don't let anyone stand in your way Yours truly Jens Lickman Sí, a lo grandes sin complejos. James Leckman desde su cortadela, que es como se llama su barrio y como se llama su segundo trabajo, Night Falls, cortadela. Eh, James Leckman con ese arranque a lo Van Morrison que inunda toda esa canción llamada Postcard to Nina. Nos venimos hasta nuestro país para escuchar también el segundo trabajo, De facto de la fe y las flores azules. Esto se llama Muertos. Estamos vivos del bando de los vivos, de los que caminan, tropiezan al andar, a diario, como el periódico, el bus de las nueve, el cortado, el aire despejado, inspira, aspira, no olvides respirar, esta opción es tuya, si la voz es mía, luchas por derechos, juegas a la vida, al instante, la mente, el ambiente, el hacerlo diferente... al universo, nuestros pies descalzos andan por la acera, por la carretera y llegan a la orilla desde la mirilla, espío al universo que me invita a entrar a jugar con las estrellas, beso a los planetas, otro día que se acaba sí que sí como si nada, pero lo volveremos a intentar porque amamos la vida y por qué Seremos todos, llegarán muchos más, ocuparán nuestras casas y se enamorarán, sobreviviremos si dejamos algo, hay que testificar, hay que intentarlo, dale más Estaremos muertos. Toda la Muchos músicos sueñan con que su, sus canciones les sirvan pues, de fondo sonoro a algún anuncio en la tele o, o en fin, a, a, a algo que salga por la tele. Facto de la Fe ha tenido esa suerte, solo que con una pequeña salvedad. Su anterior disco eh, sirvió para ese fin, pero para el programa Hormigas Blancas, con lo cual está un poco manchado no está un poco relacionado con ese triste programa facto de la fe que tiene nuevo disco en, en el mercado se llama la luz de la mañana en el que repite exactamente los mismos mm, formas de crear canciones que en el primer trabajo y una, una música pues unida a ese optimismo a pesar de la, de la letra que pueda tener canciones como esa que acaba de sonar muertos vamos con más música de lujo de las chicas favoritas de este programa, Rising Murphy, el antiguo cantante de Moloco, con una sólida carrera ya en solitario y nuevo álbum. Esto se llama Overpower Rising Murphy. To the state, need a love object to reciprocate. trabajo de Raisin Murphy, una mujer que es sinónimo de música de baile pero de música de baile bien facturada música elegante con este segundo trabajo, Overpower con el primer eh, álbum en solitario, tras la etapa de, de Moloco, pues se eh, unió junto a Matthew Herbert, que fue el que le diseñó musicalmente el álbum en este nuevo trabajo ya sin Mr. Herbert, pues Raisin Murphy sabe crear canciones que siguen eh, aquella estela de pop eh, electrónico luminoso, canciones como ese Overpower. Vamos a seguir con más música, en este caso con un torrente totalmente distinto. The Goating una banda que derrocha instrumentos y ganas de bailar y de pasarlo bien. Doing right... Música de The Go Team, Fruit of Youth. Estos se llaman Do It Right. Obedecerá mis instrucciones al pie de la letra y no recordará absolutamente nada de lo ocurrido bajo la hipnosis. ¿Lo ha entendido bien? Perfectamente. Hágalo. I could sleep. I could sleep. mazo firmado por Band of Horses, una banda norteamericana que llegan desde Seattle presentando su nuevo trabajo, This To Begin, con canciones imponentes como ese Is There's A Ghost? Vamos a continuar con otro cantautor que se esconde bajo un seudónimo, Iron and Wine. Esta es la canción con la que presenta su nuevo álbum, Boy With A Coin. Un norteamericano llamado Sam Bing, que se presenta bajo el seudónimo de eh, Hierro y Vino, Iron and Wine, presentando su nuevo trabajo con una forma muy particular de hacer música, un cantautor, pero de eso que se llama lo-fi, de, de baja fidelidad. Boy with a Coin es como se llama esta canción, que da título a su nuevo trabajo. Vamos a seguir con otros norteamericanos, en este caso una banda que lleva mucho tiempo en la escena mundial. Tienen nuevo trabajo para el 2007, ellos son Nada Surf. Un álbum que van a presentar con esta canción que ya está sonando por aquí de fondo. Cities Bones, Nada Surf. In the speed. She'll thinking warm arms and cold faces we're squinting worrying We're taking inventory We're digging with burying To remember when the light was low To remember when it fell To remember when you we went through a house Remembering the bell entran en el primer nivel de trance, pero el escorpión de Jade quiere que lleguen al nivel más profundo. Cuando yo diga la palabra Constantinopla, caerá instantáneamente en el sueño hipnótico más profundo. Desaparecerá toda resistencia. Cuando yo diga la palabra Madagascar, caerá inmediatamente en el nivel más profundo de sueño hipnótico y obedecerá todas mis órdenes. ¿Preparados? Constantinopla, Madagascar... Continúas en hipnosis en este punto en el 1074 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Ahora con la música de Quique González. En las primeras horas del día... Sí, simple, directo, rock and roll firmado por Kike González, la canción que inaugura su nuevo trabajo, Avería y Redención Pequeñas monedas y grandes mentiras Vamos a continuar ahora en Hipnosis con la música del hermanísimo de Iván Ferreiro, con Amaru Ferreiro que saca al fin un álbum él solo al mercado Se inaugura con esta canción que ya suena por aquí Bordadita Ya no sigo remendando Mis canciones de amor Ay, mi aguja contra mi mozo Llevo tiempo diseñando Un nuevo patrón Quiero el uso y disfrute De mi corazón got go. Ferreiro, lo conocimos en el anterior trabajo de su hermano, de Iván Ferreiro, ya compuso alguna canción. Ahora tiene un álbum en solitario, se llama La ciudad de las agujas. Un álbum que mantiene la intensidad eh, lírica a la que no tenía acostumbrado el propio hermano, Iván Ferreiro. Canciones como Bordadita, esa que acaba de sonar, es una de, de las que lo conforman. Estamos llegando casi al final del programa, nos queda tiempo para una canción. Y esa nos la va a dejar nada más y nada menos que Mr. Pete Doherty, si es que se mantiene en pie. Guitarrazos para comenzar lo nuevo de Baby Shambles. Esto se llama Carry On Up The Morning. Straight to the streets. al final de la sesión de hipnosis. Cuando cuente 3, despertarás y no recordarás nada. Simplemente sentirás un enorme placer. 1, 2 y 3. Despierta.